Ariel, saludemos al concejal Alonso r o d r í g u e z Concejal Alonso y, preside, y presidente, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo me le va? Que ha h a i d o con un saludo muy respetuoso, primero al equipo de trabajo, de periodismo público y muy cordial también los oyentes de tan prestigioso medio de nuestro municipio. Concejal, pues con los buenos días para usted y para toda su gente. Hoy en la noche tengo entendido el Partido Liberal en el municipio de Suacha, o lo que se llama esa mesa directiva del Partido Liberal o comité directivo, decide apoyar al. al también es concejal y hoy candidato a la alcaldía, profe Eliázar. Eso quiere decir que ya hay una, un apoyo, digamos, oficial del Partido Liberal hacia esta candidatura. Indiscutiblemente, si en el día de hoy el Partido Liberal se manifiesta hacia el apoyo al futuro alcalde del municipio, al ex concejal y amigo e l e a z Argonzález, el cual se llevará a cabo esta noche en el Salón Lincoln con la presencia de los honorables concejales aspirantes al Consejo y a los futuros ediles de nuestro municipio, d el glorioso Partido Liberal Colombiano. Eh, concejal Alonso, pues no es secreto decir que ya el Comité de Acción Liberal se había reunido, yo no sé, hacía más o menos unos 20 días en el mismo Consejo y había enviado un comunicado de respaldo a, entiendo que a las directivas departamentales y nacionales, pues manifestando que por lo menos en el municipio de Suacha se pensaba en un respaldo al profe Elías g o n z a l e s y finalmente eso se cristalizó, ¿no? Porque lo que entiendo es que ya el profe tiene el respaldo y el aval del Partido Liberal. Sí, i n d e s r u t i b l e m e n t e pero mientras no se había hecho por escrito y con el acto que va a hacer en el día de hoy, por lo menos en lo personal, pues había sido muy respetuoso para salir con nuestro candidato Elíaser González a lo largo y ancho de la ciudad para brindarle también nuestro respaldo, como se le hemos manifestado. Pero obviamente esperamos que se hiciera manifiesta por escrito este deseo que hoy se cumple para beneficio del municipio de Suachi. Concejal Alonso, ustedes que han hablado entre, entre el Comité de Acción Liberal, entre los liberales, entre los concejales y los líderes liberales del municipio, ¿por qué deciden respaldar y por qué el partido se decide por el nombre de, del profe Eleazar? Pues mirando las hojas de vida, p、pues、uno e s u tiene que mirar, por lo menos en lo personal, como, como su achuno de nacimiento y r e s p e t a n d o los que han llegado、eh, a nuestra ciudad. Eh, es lo mejor que le puede servir a la ciudad. Si bien es cierto que todos los aspirantes son amigos, pues hemos mirado la mejor hoja de vida, la mejor persona que realmente les vende unas garantías al desarrollo de la ciudad. El municipio de Soacha sabemos que es un municipio con todos los problemas h a b i d o s y por haber, y no podemos improvisar, no podemos salir a la, a la plaza pública, a hablar mal del uno y del otro. Hemos decidido el Partido Liberal brindar este respaldo y hacerlo con el debido respeto hacia todos los candidatos. La razón que nos va a c a r a c t e r i z a r es que no vamos a utilizar palabras de desagravio, de agresión absolutamente penal. Estamos convencidos que, con un buen principio liberal, como siempre se lo ha hecho el Partido,、eh, con el respaldo no solo del Partido Liberal, sino de otros partidos, a l p o dejar el día ser González. Pues vamos a tener un alcalde que le brinda garantías a la ciudad. Por eso estamos invitando a todos los oyentes que realmente miremos las dos mayorías y escojamos lo mejor para el beneficio y el desarrollo de nuestro municipio de Suacha.、Eh, Concejar, ¿el Partido Liberal está unido hoy en Suacha o, o, o, como otros partidos, está también un poco dividido en sus bases? No, pues siempre, como en todos los partidos, hay una fisura, pero en este momento hay una unidad total, es decir, respecto de a la candidatura del p r o f e r d í a Sánchez. Digamos, estamos unidos para orientar bien decíamos, el sector español. Venga, concejal, y la otra pregunta es: me imagino que usted vuelve y se lanza al Consejo de Suacha. Perdón, no le escuché. Me imagino, concejal, que usted vuelve y, y coloca su nombre a disposición de los Suachunos para、eh, estar nuevamente en la corporación. Sí, indiscutiblemente el nombre de Carlos Alonso Rodríguez. pues ya lo he venido haciendo el estudio de parafactibilidad. Para para para para para Y vemos que tenemos una acogida excelente. No, para... Y si el Señor no lo permite, y los compañeros, como vemos, nuevamente estaremos en la corporación para el periodo 2016, 2019. Bueno, concejal, usted actualmente es el presidente de la corporación, del Cabildo, del Consejo Municipal. Aprovechemos, pues ya hablamos, de, ya hablamos de su aspiración, ya hablamos también del de respaldo liberal al p r o f e s Lía Ser González. Hablemos ahora de los proyectos que por estos días cursan, presidente, en el consejo del municipio. ¿Qué es lo que se está debatiendo? ¿Cómo avanzan?、Pero、los proyectos、eh, avanzan muy bien. Eh, tenemos el proyecto del reglamento interno del Consejo que hace más de 10 años no se le hacía ninguna modificación y hoy por ley, pues tenemos que hacerlo y actualizarlo. Tenemos el proyecto de acuerdo del Estatuto Tributario que viene desarrollado en la respectiva comisión y vemos que tiene muy buena acogida también, como quiera que es el presupuesto con el cual se van a mirar los recursos del municipio de Soacha hacia el futuro. Y el otro proyecto de acuerdo que tenemos、eh, es el de la política pública de la mujer, que de igual manera pues también está en su estudio, son cerca de mil y pico de folios, lo cual hace necesario posiblemente que haya una adición a sesiones extraordinarias de esta corporación para que estos proyectos s p u e cumplan no solo su proceso en la comisión, sino realmente tengan su feliz término. En la plenaria, que hay otro también de la creación de dos, tres bibliotecas más en el municipio de Suacha, y pues vemos que h a y de su gran mayoría de concejales, el respaldo total para ellos. Presidente, los tiempos me parece que se agotan porque estas sesiones van hasta, fin hasta final de este mes y hay dos proyectos que son muy pero muy largos. Uno tiene que ver con el estatuto tributario, si no estoy mal, son un poco más de 850 artículos, van como, como, como en la mitad en, en la parte de comisión. Yo creería que los tiempos no alcanzan. Y la semana pasada, finalizando, si no estoy mal, como hacia el viernes, radica en la política pública de la mujer. Usted también lo ha dicho, muy pero muy largo. Yo creo que los tiempos no alcanzan, presidente, y, o extraordinarias, o, o, o tocará dejarlos para el siguiente periodo. ¿Usted qué cree? No, no, no. Yo pienso que estos proyectos son de gran、eh, necesidad y de gran responsabilidad de la corporación. e o n e s le ha solicitado al señor alcalde que, por favor,、eh, cite a continuar con sesiones extraordinarias para que estos proyectos pues, realmente sean acuerdos municipales dentro del mes de agosto. Ah, es decir, la idea es que terminan ordinarias y casi que empatar y seguir derecho, ¿cierto? Para aprobar esos dos proyectos, sobre todo. Sí, con、pues, miras en la responsabilidad que tiene el Consejo Municipal,、eh, nos hemos ofrecido indiscutible a atender la solicitud que haga el señor alcalde, alcalde las extraordinarias, para poder continuar con el estudio e l i z de estos proyectos de a c u e r d o Concejal, muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos esta noche seguramente en el cubrimiento de este acto de apoyo del Partido Liberal al profesor Eliasa. Un abrazo, concejal. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy amable s que el Señor me lo siga acompañando y bendiciendo como siempre, porque así se lo merece.